Una perspectiva sobre la realidad. Espacio en Blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. ...ya estamos de nuevo aquí... ...en estos programas especiales del verano del Espacio en Blanco... ...y ya tenemos otro listo... ...dos nuevas horas intensas... ...para vivir juntos nos esperan en esta madrugada... en ...esta magia de la madrugada veraniega. Algo que nos encanta hacer en este tiempo... ...y al comienzo los saludos y la bienvenida a nombre de todo el equipo... ...incluido Gerardo Salinas... ...que esta noche controla nuestro mágico sonido... ...un placer para nosotros estar aquí hasta las 4 ...las tres en las Islas Canarias en esta sintonía... ...Radio Nacional y Radio 5... ...llenando el espacio en blanco entre todos. Nos quedan aún unas pocas emisiones especiales... ...de este espacio en blanco veraniego... ...y en ellas están esperando... Alguno de esos misterios que son vuestros favoritos, los hemos ido recopilando de esos mensajes y de esas comunicaciones y nosotros los hemos rescatado del pasado para volver a traerlos a la luz, tratando de daros primeros gustos y sobre todo para llenar de luz y de respuestas algunos misterios pendientes que nos quedan por ahí. esta noche volverá a ocurrir y entre todos nos iremos de viaje de la mano de uno de los escritores más importantes de nuestro país, nos vamos hasta las arenas del desierto a sentir su poder y conocer lo que hicieron algunos de los personajes más influyentes de la historia en algunos monumentos sagrados Napoleón, el desierto de Egipto serán nuestros argumentos y Javier Sierra será nuestro guía, será nuestro primer invitado Pero ahora más, en el segundo tiempo, daremos una vuelta por algunos de los misterios más clásicos de nuestro mundo, de la mano de otro compañero, Lorenzo Fernández, viajando por multitud de lugares conocidos y desconocidos. Habrá alguna que otra sorpresa más, pero os lo iremos desvelando. Si estáis, si estáis listos, partimos el mundo del misterio nos espera. Si existe un pueblo que ha creído y cree que la vida es eterna y que continúa tras este viaje, es el antiguo pueblo de Egipto. En sus creencias se basan las religiones que le siguieron en el transcurso de los tiempos. Allí bebieron las filosofías, las religiones e incluso hasta la moderna ciencia. muchas creencias de ese pueblo se encuentra la de la inmortalidad una creencia que hizo viajar hasta sus arenas hasta sus templos a miles de iniciados de todos los tiempos y una de sus metas era la gran pirámide de Keops en la meseta de Giza Se trata de una de las maravillas del mundo, la única que aún se mantiene en pie desafiando a los siglos y a los milenios. Casi 5.000 años después, el misterio de las pirámides de la inmortalidad aún se mantiene vivo, inexorable. estos primeros minutos queremos iniciar este viaje hacia los secretos de la vida eterna haciendo una parada en uno de los monumentos más enigmáticos de la tierra nuestro invitado nos sirve de guía, escuchemos Javier pues javier en, ha dedicado el libro y dice que entre las arenas milenarias de Egipto un día encontraremos la verdad tú crees eso crees que algún día encontraremos la verdad sí y además creo que será en Egipto porque cre sí porque es el, el origen de todos decir es, es el origen de la civilización nuestra tal como la entendemos es el origen de nuestras creencias actuales es el origen de tantas cosas Eh, estudiando eh, información Y revisando papeles antiguos Para escribir esta novela Me he encontrado con cosas realmente chocantes ¿no? Todos esos eh, paralelismos Que existen entre el cristianismo Y la antigua religión De los egipcios Es como si cuando los egipcios intuían Cuando, con, ...durante la ocupación romana... ...que se les estaba acabando el tiempo... ...decidieron utilizar a un grupo de nuevos discípulos... ...o de creyentes... ...para inculcarles los fundamentos básicos... ...de, una, de, esa, de esa antigua religión... ...y esos nuevos discípulos eran los primeros cristianos... ...los que hoy eh, se camuflan detrás de la iglesia copta... ...y que eh, conserva unas tradiciones absolutamente fascinantes... ...por ejemplo, los coptos... Eh, ...dicen que cuando Jesús y la Sagrada Familia llegan a Egipto perseguidos por Herodes Jesús permanece entre el Cairo y Heliópolis durante seis años Y que en esos seis años de estancia de Jesús en Egipto Él aprende los fundamentos de la magia egipcia de la resurrección Qué curioso, que cuando ese Jesús crece, se hace adulto, comienza su vida pública Y comienza a hacer milagros Uno de los primeros y mayores milagros de Jesús es sacar a Lázaro de la tumba Curiosísimo porque es casi lo mismo que hizo Isis con Osiris, resucitándole, devolviéndole a la vida. Y qué curioso que Napoleón, por eso yo estudié esta historia, durante sus campañas militares en tierras de Palestina, cuando él decide salirse de Egipto y conquistar Tierra Santa... No, no pero él, decide, él, él hace una cosa curiosísima. Además de la noche en la Gran Pirámide, él pasa otra noche en otro lugar. Y ese lugar se llama Nazaret. Qué curioso. Cuando uno está allí eh, siempre surge una, una pregunta. ¿Por qué o, o si hay alguna explicación de eh, que de repente sea una civilización tan increíble y luego de repente parece que vaya degenerando? Es decir, parece que surge de la nada con un esplendor inusitado y luego va degenerando. ¿Hay alguna explicación para eso en el caso de Egipto? Bueno, la única explicación posible para eso es que Egipto heredara su eh, nivel de desarrollo de algún tipo de cultura anterior claro desde el punto de vista de los historiadores esto es poco más o menos que una herejía Egipto surge aproximadamente hacia el 3000 antes de cristo es decir en el momento de la dinastía 1 es aproximadamente en ese periodo pero lo cierto es que ya surge con un grado de evolución como tú dices muy muy notable, hacen edificios en piedra, son los primeros que comienzan a hacer edificios en piedra, tienen una estructura social muy compleja, es decir, ya se habla de faraones, de gobernadores de las provincias, etcétera, Tienen una escritura completamente desarrollada y un arte realista, es decir, son los primeros que hacen estatuas de bulto redondo, perfectas, anatómicamente proporcionadas, son casi retratos perfectos desde los primeros eh, estadios de su, de su cultura. Y eso... ...tiene que obedecer necesariamente a que heredaron esa información de algún pueblo anterior. Los egipcios, en sus mitos, aseguran que esto es así. Es decir, aunque los egiptólogos digan que eso no es así... ...los antiguos egipcios decían que sí, que ellos habían heredado todo eso... ...de una etapa anterior en la que los dioses y los híbridos de los dioses... Decir, ...y los hombres, y exactamente, gente. gobernaban Egipto. Y cifran el origen de su civilización al menos en 30.000 años antes de lo que nosotros eh, creemos claro, retrotraernos a 35.000 años atrás en la historia es adentrarnos en el mundo en el que nuestros antepasados pintaban en las cavernas y el grado de, de evolución era mínimo o pérrimo. Sin embargo, si hemos de creer a estos egipcios, quizá existía un pueblo sobre la Tierra muy desarrollado, muy, muy desarrollado, que dejó sus huellas... En ese pueblo egipcio Quizás después de un cataclismo Muchos hablan de la última glaciación El cambio de la polaridad de, lo, de, de la Tierra eh, El deshielo de grandes masas polares Que cambiaría las costas de todo el planeta Es la época en la que desaparecen los mamuts arros, Arrasados por, por las tremendas avalanchas de hielo en Siberia Que ahora se están desenterrando de entre los hielos Es esa época de convulsiones tremendas La que debió marcar el antes y el después eh, El final de la era de oro Y el inicio de la nueva era eh, ¿Por qué esa, esa locura por la inmortalidad o ese exceso en toda la cultura de la egipcia? Esa búsqueda por la inmortalidad Haciendo bueno, ya incluso es... del mito de Isis o Siris Sí, Egipto es una civilización muy eh, volcada hacia la muerte Pero hacia la muerte y hacia la vida eh, Pero yo creo que es por una razón casi sin apuras geográfica Egipto es un desierto absolutamente árido, donde no crece nada, y sin embargo hay una franja mmm, totalmente fértil y maravillosa, con un clima estupendo, que es toda la franja de las riberas del Nilo. A ti te habrá pasado, y a cualquiera que haya visitado Egipto eh, lo habrá visto también, que hay un momento en el que el desierto comienza bruscamente después de la hierba. Sobre todo cuando vuelas por encima, ¿verdad?, del sí. río Nilo incluso uno puede no sé, en Aswan es muy tangible ¿no? uno puede cruzar a la orilla de los muertos y en la orilla de los muertos eh, comienza digamos eh, las arenas estériles inmediatamente mientras que en la orilla de los vivos hay una vegetación frondosa el contraste es tan brutal entre la vegetación y el desierto que es lógico que los antiguos establecieran un paralelismo entre la vida y la muerte donde empezaba la vida y donde empezaba la muerte y además sabían que la vida venía cíclicamente es decir, después de cada inundación se regeneraba todo aquello que había muerto con anterioridad de ahí surge eh, sin duda la fascinación por la idea de la resurrección es decir, que todo lo que muere vuelve de nuevo a nacer y de ahí surge sin duda la fascinación por la fórmula de la vida es decir, hay un momento en el que los egipcios se preocupan por atesorar esa fórmula que devuelva el hálito vital a los, a los difuntos Hay incluso mitos o leyendas que aseguran que eso uh, se consiguió, es decir, que de alguna manera Físicamente se, sí, que se consiguió la, la fórmula de, de la vida, ¿no? Y quizá el rastreo más interesante de este asunto, yo también lo cuento en el libro con algunos personajes que introdujo la novela, uh, lo tenemos en la época de los alquimistas. La alquimia es un es una ciencia, es una disciplina de conocimiento que aunque nosotros creemos que es medieval, el origen es egipcio de hecho la propia palabra alquimia viene del vocablo Kemet que es el nombre que recibía antiguamente Egipto que significa tierra negra, alquimia es Al-Kemet, viene de ahí, ¿no? de, de, de ese vocablo y los alquimistas lo que buscaban era la piedra filosofal es lo que nos cuentan en todos los... En todos los relatos infantiles o en los libros y que hemos visto tantas veces, en películas y hemos visto en relatos, ¿no? Pues bien, la piedra filosofal no era solamente una, un objeto que convirtiera el plomo en oro. Era también un elixir de la inmortalidad. De hecho, ¿cuántos relatos existen alrededor, por ejemplo, de Nicolás Flamel, ese famoso alquimista del 16 que se supone que consiguió la inmortalidad, o del conde de Saint Germain, en fin, mm -hmm. todos estos personajes están fascinados por la misma fórmula de la vida que mm, obsesionó también a los antiguos egipcios. Y el eco de esos alquimistas, buscadores del elixir de la inmortalidad y de esos faraones, por tanto, que en su momento la persiguieron, es lo que llega a oídos de Napoleón y lo que quizá le animó ...a una de las expediciones más locas de la historia... ...y sin embargo más interesantes... ...porque Napoleón en 1798 embarca 33.000 hombres... ...en 328 embarcaciones... ...quizá la flota más grande que, que, que se creó nunca en época antigua... Eh, ...después de la Armada Invencible... ...para cruzar el Mediterráneo... ...y conquistar una tierra que está en la esquina más alejada... Eh, ...desde el punto de vista estratégico cero y sin embargo se lanzó con, con fuerza para, para dominar ese país que antes habían dominado los romanos luego hablaremos un poco más de ello pero eh, ¿tú ¿crees que está ocurriendo quizá como pasa en algunas tradiciones eh, mexicanas o Andinas, que de repente se está cumpliendo un ciclo y están renaciendo con Egipto, está como eh, todo ese saber que se quedó ahí oculto, que luego heredaron los cristianos, está renaciendo de nuevo y están saliendo, sí, está yo, saliendo la luz. Yo creo que sí, y además es una cosa que se hizo deliberadamente, es decir, no, no, es, no es un florecimiento que eh, en, en Occidente se esperara con paciencia, sino que en cierta manera se provocó. Te digo esto por lo siguiente, porque si algo he aprendido investigando la expedición eh, napoleónica a Egipto, es que todos los generales importantes que acompañaron a Napoleón Bonaparte a aquella conquista de Egipto durante un año y pico, eran masones. Y los masones... Eh, tenían y tienen eh, entre sus ritos iniciáticos más mm, secretos y profundos eh, ritos de muerte y de resurrección simbólica que arrancan con casi toda seguridad del antiguo Egipto si ellos conquistaban Egipto si lograban dominar la ciencia de los antiguos, podrían reinyectarla en Europa y provocar un nuevo renacimiento, fíjate si es así que Napoleón no solo va con soldados a Egipto, se embarca con 167 sabios había de todo, astrónomos Arquitectos, ingenieros hidráulicos De caminos, había dibujantes excelentes Había todo tipo de De, de grandes eh, sabios De su época Para que hicieran un retrato Una radiografía exhaustiva del antiguo Egipto Y arrancaran de ella Todo su conocimiento Los principales sabios de aquella expedición Eran también masones Curioso, no más contestar si sigue habiendo algo ahora todavía de todo eso Yo creo que sí sigue hab viendo de hecho eh, la fórmula en cierta manera que pudieron rescatar de allá eh, se inyectó tan dentro de europa que lo que estamos nosotros haciendo esta noche aquí es decir hablar de Egipto y las viajes que tú estás haciendo en egip egippto continuamente eh, y los foros de discusión que hay sobre este asunto son el eco de aquello eh, date cuenta de que cuando napoleón regresa de la expedición regresa en septiembre Y en noviembre da el golpe de estado del 18 Grumario, que le convierte en dictador y después le llevaría a ser el emperador de Francia. Y eh, hace cosas curiosísimas como, por ejemplo, modificar el escudo de París. El escudo de París es una barca sobre el río Sena. Él decide modificar ese, ese blasón y le añade la diosa Isis, un retrato de la diosa Isis en la proa de la embarcación. Tres abejas en la parte superior que son el símbolo de la realeza en el Antiguo Egipto. ...y una estrella de cinco puntas... ...que es la, la estrella de la, de la diosa Isis... ...también en ese mismo escudo... ...pone fuentes con motivos egipcios... ...en todo París... ...cambia el trazado de las calles... ...para alinearlas a la salida de la estrella Sirio... ...hace cosas curiosísimas... ...y todo eso... Eh, lo que, ...en lo que termina... ...es en una enfermedad que hoy padecemos todos... ...que es la egiptomanía... ...no existiría... ...y eso me gustaría dejarlo muy claro ¿no? a los oyentes... ...no existiría Christian Jack... Si no hubiera estado Napoleón Bonaparte en Egipto en 1798 con toda seguridad. Pues le damos las gracias por esa enfermedad que nos ha contado Desde luego. Tenemos un montón de preguntas. Eh, hay uno que dice que cómo metieron el sarcófago en la cámara del rey, si el sarcófago era increíble o construyeron una pirámide alrededor del, del sarcófago, o cómo hicieron eso. Que no se puede, no hay físicamente posibilidad de que subiera por todas esas galerías y No, no, en absoluto, de hecho Eh, fíjate que el sarcófago tiene unas medidas tan precisas que son, la, son lo suficientemente grandes para que no quepan por la portezuela por la que entran los turistas en estos días a, a esa cámara. Es decir, probablemente lo más valioso que tenía eh, esa cámara era precisamente el sarcófago de granito que hoy se puede admirar y al que no le presta la gente demasiada atención. ¿no? La idea es que el sarcófago se introdujo eh, durante el proceso de construcción de la pirámide, es decir, antes de techar la cámara con esas losas de 60 toneladas cada una, se introdujo ese, ese sarcófago de 1,90 de, de ancho en la parte interior eh, por el techo, y se dejó ahí reposar pues probablemente para estas ceremonias iniciáticas a las que se sometió tanta gente ¿no? Pregunta también la alineación de las estrellas Ajá. con, con las, las pirámides. Bueno, es una historia que nace en el año 94, en 1994, cuando un ingeniero angloegipcio llamado Robert Bobal se da cuenta de que la orientación o uh, digamos la disposición relativa de las tres pirámides sobre la meseta de Giza es idéntica a la disposición relativa de las tres estrellas centrales de la constelación de Orión. Curiosamente, para los antiguos egipcios, Orión era la representación estelar de la puerta al Amenti, al reino de los muertos, al más allá. Y el hecho de que se representasen las tres pirámides en el suelo no podía significar otra cosa que ellos pensaban que esa zona de, del suelo egipcio era la puerta para ingresar al mundo de los muertos. Y eso abunda en una cosa muy importante. Probablemente esas tres pirámides nunca sirvieron de tumba sino que fueron recintos iniciáticos en los que se preparaba a los faraones para el gran viaje de su existencia, que era el viaje que tenían que hacer cuando su corazón dejara de latir. Temas sentado otra pregunta que tenían también para qué servían las pirámides, por unos las más o menos contestado. Entramos de lleno ahora aunque casi todo lo ha contado ya Javier Sierra de otra forma, ¿no? Además <risa> hay mucho más. Después de esa segunda introducción os lo contamos. El de agosto de 1799, tras algo más de un año en tierras de Egipto, Siria y Palestina, el joven general Napoleón Bonaparte accede a una proposición única. Se trataba de pasar una noche entera dentro de la gran pirámide de Giza. sería el primero antes que él iniciados de todo el mundo de diferentes credos lo habían hecho todos ellos tenían un objetivo común la búsqueda de la inmortalidad Napoleón accedió a vivir la prueba y pasó toda una noche dentro de ese templo mágico y único Lo que vivió allí dentro, que jamás reveló a sus seguidores, ya que nunca se lo creerían, es uno de los secretos que esta noche deseamos desvelar. Javier Sierra nos ayuda a desvelar el misterio. ¿Cómo fue tu experiencia en la Gran Pirámide? Bueno, fue hace algunos años, eh, yo comencé a visitar Egipto en el año 95, yo creo fue en el 97 Y bueno, descubrí que había un método para entrar en la gran pirámide No lo cuento No lo cuentes, no lo cuentes ah, bien eh, Y de poder quedarse allí solo Tampoco lo cuentes Bien Pero no fue toda la noche entera, fueron yo creo que fue hasta bien entrada a la madrugada eh, Pero quise experimentar la sensación de estar en el interior del monumento completamente aislado solo. No pensaba en ese momento en Napoleón, realmente. Sabía, había oído el rumor de Napoleón, pero no pensaba. De hecho, Napoleón, digamos que apareció en mi vida un poco después, ¿no? Por otra serie de circunstancias fortuitas. Pero sí que me valió para comprender muchas de los relatos que se habían hecho eh, de gente que había estado dentro de la Gran Pirámide, gente que se había quedado aislada, que había visto sombras dentro de la pirámide, que había escuchado ruidos cuando allí es imposible si no hay nadie que se produzca ninguna clase de, de ruido, y que había oído hablar a las piedras. Yo no llegué a oír hablar a las piedras, pero sí que sentí toda esa magia que te atrapa, ¿no? Me sentí muy... ¿cómo te diría? Muy en el centro del universo, en el lugar en el que uno debería estar. ¿Pero no viste nada? No. <coughs> ni luces, ni escuchaste sonidos, ni nada. Que es, bueno, es igual de terrorífico, ¿eh? Mira. Sí, sí, valió la pena, ¿no? Sí, valió, definitivamente valió la pena. Luego me ayudó mucho en, en la eh, consecución de esta novela, ¿no? porque m, tuve que imaginar eh, qué es lo que pudo haber rondado en la cabeza de Napoleón Bonaparte durante todas aquellas horas dentro de la, de la Gran Pirámide. Napoleón llega allí con barca, porque eh, el Nilo se había desbordado, es la época de la inundación del Nilo y él eh, se introduce dentro de la pirámide contra las recomendaciones de todos sus generales ¿Quién le dice que vaya allí? porque hay un personaje que sale en la, en la novela sí. una especie de sabio, mago, no sé, qué le dice sí. Que... sí, sí, Elías Buktur, que es su, <coughs> es su intérprete es un personaje his histórico, es decir, este, este señor existió era de, de origen copto y fue el hombre que eh, le guió durante toda la campaña napoleónica haciéndole eh, las traducciones con los, con los árabes probablemente fue él Y probablemente fue el eh, por su vinculación al, al tema copto y todo lo que hemos comentado antes de su, de su vínculo con eh, Jesús y con las ceremonias iniciáticas relacionadas con la resurrección, etcétera Y probablemente fue el que también le refirió los relatos de Alejandro y de César dentro de la Gran Pirámide, que fue lo que le debió convencer definitivamente de que él debía pasar también por esa experiencia. Hay algo que a mí me choca y es... ...el profundo cambio de actitud... ...que sufre Napoleón desde ese momento... ...la imagen del Napoleón... ...que tenemos todos... ...desde nuestra época escolar... ...el héroe de Waterloo... ...el hombre que conquistó Europa... ...se gesta esa noche en la Gran Pirámide... ...porque antes Napoleón no era tan eh, osado... Eh, ...no era tan arrojado... ...como como en, ese, en esa época... ...que nosotros ya conocemos europea... ...plenamente europea... ...y yo creo que fue la pirámide lo que le transformó... ...porque te lo decía antes un poco por encima... ...salió de allí, dio el golpe de estado que le convirtió en lo que, en lo que fue históricamente... ...y a partir de entonces se lanzó a una serie de enfrentamientos bélicos y de batallas... ...en las que parecía no temer a nada, sobre todo no temer a la muerte... ...y esa es la clave, yo creo, de, de, esta, de esta historia... ...si Napoleón no temía a la muerte es quizá porque ya había muerto... ...es decir, porque había superado esa barrera... Eh, ...quizá con algo pareció una experiencia cercana a la muerte que allí es muy fácil tener... ...por las condiciones de aislamiento sensorial... ...en las que uno se somete, ¿no?, de la Gran Pirámide. Vamos por partes, ¿te parece que vivió Alejandro? ¿Qué se sabe que vivió Alejandro y César antes... ...que llegaron a Napoleón a Gran Pirámide? ¿Qué contaron? Bueno, en el caso de Alejandro... Eh, ...lo que ocurre es que... ...él viaja a Egipto... Eh, ...hace una incursión hasta el oasis de Sigua... ...ya en la frontera con la moderna Libia... ...y allí, eh, dentro del oasis de Sigua... ...él recibe una revelación... Tiene una visión en la que eh, le dicen que él es hijo de Amón y que como hijo de Amón puede aspirar al trono de Egipto. Regresa a, a Cairo y se proclama faraón de, de Egipto. Y es en ese momento donde él se somete a esta ceremonia de iniciación dentro de la Gran Pirámide. Es muy curioso porque... ...son ceremonias eh, de las que tenemos algunas referencias... ...por los textos históricos eh, clásicos egipcios... ...sabemos, y esto es muy interesante... ...que los eh, faraones egipcios se sometían... ...a una ceremonia muy particular cada 30 años... ...esa ceremonia es la ceremonia del set ...el set es una ceremonia de revitalización... ...el faraón anciano, con 30 años ya de gobierno... Eh, ...pasa por una serie de pruebas en el interior de la Gran Pirámide... ...y en los patios ceremoniales que existían delante de ella y eh, allí recogía la energía suficiente como para volver a seguir reinando otros 30 años, si es posible. Por ejemplo, Ramsés II se sometió a nueve de estas ceremonias. La primera de ellas, cuando cumple 30 años de reinado, y después cada cierto tiempo, ya si no de 30 en 30, son periodos mucho más cortos, se sigue sometiendo a nuevas ceremonias de revitalización. Cuando Napoleón entra en la Gran Pirámide, faltan tres días para que cumpla 30 años. Cuando Alejandro pasa esta ceremonia, está muy cerca también de, de esa edad. Es decir, es como si, de alguna manera, la proximidad de los 30 años, en este caso biológicos, de estos eh, líderes, les preparara para esa especial ceremonia de iniciación. Recapitulamos, ¿te parece? Napoleón, dices que estuvo en Nazaret. Uh -huh. ¿Qué buscaba? Aparte de esa búsqueda extraña de la inmortalidad, ¿iba detrás de algo más? ¿Él estaba iniciado, él sabía, estaba medido en esos temas? Bueno, si no lo estaba él, desde luego lo estaban los generales que le acompañaban. Por ejemplo, Auguste Cleber, que, que es el general protagonista de la batalla del Monte Tabor, porque él cae en una emboscada y Napoleón debe ir a, a rescatarle allá. Este hombre era masón y conocía mucho todo este asunto de la búsqueda de la inmortalidad por todas las ceremonias iniciáticas de su, de, de su orden, ¿no? Pero... En el caso de Nazaret hay algo que es muy chocante Napoleón no es un creyente en el sentido estricto de la palabra Todo lo contrario, es decir, él utiliza la religión a su favor Pero en absoluto era un piadoso seguidor del Papa de Roma Vamos, todo lo contrario ¿no? Sin embargo, él decide pernoctar eh, en Nazaret toda una noche Allí parece que se reúne con alguna clase de tribu beduina local Con la que establece alguna relación de la que tampoco eh, tenemos una constancia firme Y a partir de ahí, lo que sí que hace, y eso es muy interesante, es regresar a Egipto por la ruta hipotética que parece que siguió Jesús con sus padres cuando huían de Herodes eh, al poco de, de nacer el niño Jesús. ¿no? Qué curioso que un señor que no tenía nada que ver con, con la religión y que todas estas cosas le parecían cuentos de viejas, eh, luego eh, siguiera los pasos de Jesús desde Nazaret hasta el Cairo. Y qué curioso que, que Jesús... ...fue eh, junto con Osiris, lo esbozábamos un poco antes... Eh, ...quizá las únicas divinidades del mundo antiguo... ...que lograron el milagro de su resurrección... ...Jesús eh, resucita al tercer día... ...Osiris según los mitos egipcios... ...también resucita en ese periodo de tiempo... ...en el caso de Osiris es la diosa Isis... ...la que obra el, el milagro... ...en el caso de Jesús es una mujer, es María Magdalena... ...la que está cerca del lugar de la resurrección... Cuando, se, cuando esta se produce Osiris llega a morir porque le traiciona su hermano set es decir, alguien muy vinculado a él, muy cercano a él Jesús, no hace falta casi ni recordarlo muere porque le traiciona Judas es decir, hay una serie de paralelismos tan asombrosos que no me extraña que Napoleón al final se sintiera seducido por esta figura y siquiera esos pasos al menos momentáneamente en su, en su expedición a Egipto y Palestina. Contabas que llegó en barco hasta la gran pirámide uh -huh. Su intérprete dijo que no entrara no, él... su intérprete dijo que entrara, entrara. pero que entrara solo o sea, su, su intérprete lo que quiso fue que entrara allí solo probablemente porque sabía lo que se iba a lo que se iba a enfrentar ¿no? eh, lo que no se sabe es mm, con ciencia cierta a ciencia cierta cuáles fueron los pasos de su trabajo interior o de su iniciación allá adentro evidentemente él no lo escribió nunca y <coughs> no lo reflejó cuando él se exilia en santa elena. Eh, durante un año más o menos vive con él en Manuel Las Casas que era un aristócrata eh, que se dedicó a recopilar digamos las memorias de, del emperador en el exilio ¿no? Napoleón estaba muy desgastado físicamente muy cansado, muy agotado por todo lo que le había sucedido muy resentido con los ingleses lógicamente y eh, ocasionalmente cuando se sentía de buen ánimo eh, le gustaba reunirse con Manuel Las Casas y pasear por la playa de Santa Elena y contarle a sus batallitas es decir, pues, lo que había sido toda su vida eh, con anécdotas siempre muy dispersas muy desordenadas y en aquellas conversaciones que se recogen en unos tomos impresionantes eh, en un momento determinado Manuel Las Casas le vuelve a preguntar por Egipto y le vuelve a preguntar por la Gran Pirámide porque a él le había llegado también esa anécdota de que él salió asustadísimo del corazón de la Gran Pirámide y Napoleón por última vez en su vida se volvió a negar a aclarar ese extremo. Es decir, volví a decir aquello de, aunque te lo contara, no te lo ibas a creer. Y decías antes que había ido con 167 sabios, sí. sabios uh -huh. que estudiaron un poco... Eh, o intentaban acaparar todo el saber del de, conocimiento de ese antiguo pueblo y que para gran parte de sus generales eran masones. Sí, lo, lo de la expedición de los sabios... de Pero, la... Es como si fueran detrás de algo muy concreto, sí. oculto, secreto. ¿verdad? Sí, de hecho él cuando llega al Cairo en 1798, en el verano de 1798, lo primero que hace es fundar una institución que todavía hoy existe, que es el Instituto Egipcio del Cairo. Eh, esa institución eh, se convertiría en una especie de cuartel general de todos los bocetos, los informes técnicos, etcétera, que eso, ese grupo de 167 sabios recopiló. El grupo se dividió en varias partes. Una de ellas, eh, fue, que es quizá la más interesante, viajó con el general de Sykes hacia el sur del país, hacia Luxor eh, y Aswan, Eh, detrás de Bey Murad, que era el gran enemigo el, el antagonista de Napoleón en tierras egipcias y ese grupo eh, es el que se encuentra por ejemplo con Tebas ¿no? hay una anécdota muy bonita de que cuando llegan los soldados napoleónicos con, con ese grupo de sabios Eh, los soldados se quedan asombrados por la belleza de lo que están viendo y rompan a aplaudir, ¿no?, en, en medio de las ruinas ante la belleza de las avenidas, el, de carneros, por ejemplo, que hoy vemos en Karnak. Estaban ahí debajo porque había parte que estaba desenterrada pero, y se intuía por dónde había que excavar. Claro, aquella gente iba con un propósito militar, no iban para hacer un, un trabajo arqueológico, pero llevaban a esos sabios que no hacían más que anotar frenéticamente todo lo que veían, ¿no? ...y el fruto de ese trabajo... ...finalmente eh, se plasma... ...en una obra colosal... ...en 20 volúmenes... ...que es el informe de la expedición a Egipto... ...uno de los principales sabios... ...que es Viván Denón... ...llegará a ser ministro con Napoleón... ...y fue el encargado de decorar París... ...con fuentes eh, y con eh, esfinges... ...de inspiración absolutamente egipcia... ...porque Napoleón... ...a su regreso de aquella campaña... ...se quedó tan obsesionado... ...con el país de los faraones... ...que decidió aplicar su magia... A la capital francesa. Eh, de alguna manera había oído que los antiguos egipcios disponían eh, las, los monumentos, las estatuas, de manera muy especial para que protegieran a la ciudad. Eran como grandes talismanes. Y Napoleón se dedicó a hacer sus pequeños talismanes en París, orientando sus estatuas, moviendo sus fuentes en determinados lugares. Hoy, delante del teatro de la ópera de París, en la Plaza del Châtelet, hay una de esas estatuas. Eh, fuentes estupendas donde cuatro esfinges vomitan agua a las 24 horas del día y que fueron puestas ahí por vivandenón ¿no? es decir que los, las huellas de esa obsesión las podemos vivir todavía ¿no? uh -huh. preguntas que dicen que hasta qué punto condicionaba a Napoleón en sus campañas bélicas la creencia en la astrología Pues eh, hasta un punto bastante, bastante notable, por lo menos en los primeros años. Hay una anécdota que recojo también en mi libro, que es la reunión que sostiene eh, Napoleón Bonaparte con un astrólogo llamado Bonaventure Guyon en 1795, es decir, tres años antes de la, de la expedición a Egipto, en la que este astrólogo eh, le dice que él va a ser grande entre los grandes, que va a hacer un viaje a un país exótico y que va a volver completamente transformado de ese viaje. Pues bien, Buenaventur Cullón hizo ese pronóstico certero, por lo que parece, y Napoleón le fichó, y lo tuvo durante muchos años viviendo en las tuyerías, eh, asesorándole en determinadas cuestiones de tipo militar. Es una pena que los eh, historiadores conozcan estos detalles, los citen de pasada en sus obras, pero no les den la importancia que tienen, porque yo creo que es uno de los grandes errores quizás de la historiografía contemporánea, que solamente cuenta el qué de las cosas, o sea, qué sucedió... Y cómo sucedió, pero no cuenta el por qué. Es decir, por qué un hombre como Napoleón se dejó seducir por estas cosas, o por qué un hombre como Napoleón decidió pasar un año, nada menos, en tierra de faraones. Pregunta también que esa extraña ofreciación de Napoleón por las pirámides... ...quizá hizo que se construyeran o se encontraran pirámides en Francia... ...cosa que yo no sabía y tú cuentas en el libro... Sí, ...hay pirámides en Francia... ...sí, yo cuento en el libro una cosa muy curiosa... Eh, ...y es que eh, el puerto del que sale Napoleón para ir hacia, hacia Egipto... ...es el puerto de Toulon... ...y el puerto al que regresa es el puerto de Freyjoux... ...en medio está la ciudad de Niza... ...y encima de Niza se encuentra una pirámide pequeña... ...a escala de la gran pirámide de Giza... Eh, construida se cree en el siglo XII no se sabe por quién se sospecha quizá algún tipo de eh, mercante o, o comerciante egipcio que la construyó sobre una cueva sobre la que eh, perdón en la que se han hecho numerosos rituales de iniciación desde hace muchos tiempos mucho tiempo ¿no? incluso algunos masones etcétera han ido allí a algunas logias masónicas a hacer cosas eh, a sus cosas en, en ese lugar yo no sé si napoleón llegó a conocer esa pirámide el pueblo se llama Falicón Falicón. Falicón. Falicón viene de la palabra francesa fausón, que significa halcón, y halcón, ya sabes la importancia que tiene capital mm. en la historia de Egipto. Os, eh, Horus, Horus es precisamente el fruto de la resurrección de Osiris, es eh, el hijo de Isis, que Isis se queda embarazada de Osiris después de que éste resucite momentáneamente, ¿no? No deja de ser curiosísimo, es decir, todo este tipo de analogías ¿Se puede visitar, se puede ver esa pirámide? Bueno, no es un centro turístico, es decir, no es un lugar que esté señalizado, ni muchísimo menos Está en una, en un, en una montaña que se llama el Monte Chauvet, que se puede visitar Es decir, atravesando la montaña y con un poco de, de perspicacia Acabas encontrando esa pirámide que mira al Mediterráneo Si se colocara encima un faro sería un lugar de observación magnífico desde el Mediterráneo Curioso eh, Relación entre las eh, grandes catedrales y, y las pirámides Bueno, hay muchas, ¿no? Pero quizá la más evidente es un poco la que yo esbozaba en mi anterior novela, en Las Puertas Templarias. Eh, si partimos de la idea de que los antiguos egipcios quisieron representar en el Nilo las principales estrellas del firmamento, porque ellos estaban convencidos, como dice el alagio hermético, de que así como es arriba, es abajo, los constructores de catedrales en el siglo XII parece que eh, siguieron esa técnica, porque al menos las primeras catedrales góticas construidas en Francia en la zona de la Champaña, parece que imitan sobre el plano de, de, de Francia la disposición relativa de la constelación de Virgo. Y qué curioso que todas esas primeras catedrales góticas del siglo XII están dedicadas todas a la Virgen, a Nuestra Señora. Son Notre-Dame de Chartres, Notre-Dame de París, Notre-Dame de Brot, etcétera Podemos afirmar ya hoy que las pirámides no servían para enterrar, sino que había otro tipo de finalidad, quizá, ...esa búsqueda, como tú dices, de la inmortalidad? Yo creo que en el caso de las pirámides de Giza... ...las más famosas, indudablemente... ...no digo que pirámides de posteriores dinastías... ...hasta la dinastía XII... ...que cuando se construyen la mayor parte de las pirámides... ...algunas se pudieran haber utilizado como mausoleo... ¿no? ...pero las tres pirámides de la zona de Giza... ...yo no creo que se utilizaran como, como tumba... ...por una razón... Eh, ...si imitaban ese, esa puerta al más allá... ...esa puerta estelar de la que hablábamos antes... ...es decir, si... Están en relación con la constelación de Orión y todo el simbolismo, la carga fuerte que eso conlleva de traspaso, o de punto, de encaje con el otro lado, con, con el más allá. ¿Por qué no pensar que en el interior de las pirámides se hacían trabajos relativos precisamente a eso? Es curiosísimo, por ejemplo, observar cómo algunas eh, relieves o algunos grabados del libro de los muertos egipcio, que se encuentran en muchas tumbas posteriores en el Valle de los Reyes, eh, muestran pasadizos por los que discurren serpientes o eh, el espíritu del difunto que asciende y desciende por, por pasajes eh, interiores. Pues bien, la inclinación de muchos de esos pasajes y la forma de muchos de esos pasajes es como el interior de la gran pirámide es como si la gran pirámide fuera una especie de maqueta en piedra del más allá y como si los faraones lo que tenían que hacer era entrenarse en esas pirámides para lo que iba a ser su, su aventura más gloriosa aquella que empezaría en el momento en el que murieran ¿no? ese poder sigue estando ahora ese poder sigue estando en las pirámides hombre, todo queda ¿no? si un lugar sagrado tú lo sabes bien aunque se desconecte Eh, de alguna manera porque los cultos dejen de, de existir allí eh, Esa um, fuerza o esa sensación de alguna manera permanece Los egipcios eran expertos en cargar las estatuas, por ejemplo O sea, ellos hacían rituales con imágenes Porque pensaban que esas imágenes encarnaban a la divinidad había Les hacían todo tipo de ofrendas Esto también se ocurre en la India y en otras culturas milenarias Y eh, tú lo sabes bien, hay algunas estatuas o algunos rincones en templos en el Antiguo Egipto aunque uno sea escéptico en estas cuestiones y las mire con cierto recelo, eh, no dejan de alterar un poco los nervios del que se pone delante. ¿no? ¿Por ejemplo la estatua de Sekhmet? Por ejemplo la estatua de Sekhmet. No es el único el único punto, pero sí es eh, quizá el más fuerte. ¿no? Es, esa estatua, evidentemente, cuando uno se mete allí dentro, eh, uno entiende mucho de la religión egipcia. Porque conserva las características en lugar de lo que era la antigüedad. Está techado... Es oscuro, hay una estatua de granito negro en el interior que no se distingue a simple vista cuando uno entra de la calle y solamente hay un canalillo de luz que cae desde el techo que ilumina parcialmente el fondo de la estancia y que hace que al final encontremos a esa diosa que parece que está viva, ¿eh? que se mueve y tú y que se mueve sí. Resolviendo ¿Qué vio? ¿O ¿Qué le pasó a Napoleón ahí dentro, según, desde tu punto de vista, según las investigaciones que has hecho? ¿Qué descubrió? mira se ¿Murió realmente...? Eh... Sí, resumiendo, yo creo que Napoleón una parte de allí murió y volvió a nacer. Eh, murió, yo no sé si simbólico o realmente, quiere eh, porque ahí quizá eh, todo esto se explicaría si él tuvo algo parecido, una experiencia cercana a la muerte, y volvió a nacer porque a partir de ahí, a partir de emerger, de la, de la Gran Pirámide lo que sí que está claro es que le perdió el respeto a la muerte y bueno, se convirtió probablemente en el más temerario de los estrategas conocidos que tampoco hay gente que nos pregunta y hace paral paralelismos entre Napoleón y Hitler, participaban todos la misma, no sé si locura o idea de crear todo un gran imperio y que podían ...sin tener miedo a la muerte de conquistar toda Europa... ...y hacer una nueva unidad... ...bueno yo no, no establezco tanto tanto paralelismo... ...entre entre estos dos uh, personajes de la historia... ...entre Napoleón y Hitler... ...por una razón... ...porque Napoleón tenía un propósito más ilustrado... ...en el sentido de que... ...él quería llevar la cultura... A, ...allá donde... ...su cultura evidentemente... ...allá donde llegara... ...por ejemplo Napoleón... ...y este es un detalle muy interesante... ...desembarca las primeras imprentas que llegan a, a Egipto... ...y lo hace para imprimir sus octavillas en las que él se proclama como el eh, enviado de Alá a tierra de Egipto para liberarle de la opresión de los otomanos y, de paso, de la opresión de los ingleses. Y eh, pone a disposición de los egipcios biblioteca, la posibilidad de rescatar manuscritos antiguos e imprimirlos en su propio idioma. Es decir, no es un personaje eh, tan uh, deleznable, quizá, como Hitler, ¿no? Eh, su, su intención en ese sentido es un poco más ilustrada evidentemente cometió atrocidades como cometen todos los grandes militares de la, de la historia pero su idea, al menos es, eh, en ese sentido es un giro de tuerca insólito ningún otro militar o ningún otro estratega de, de la antigüedad eh, llevó sabios consigo para preservar la cultura del pueblo al que visitaba ninguno, mm -hmm. se limitaban a arrasarla y punto de ¿no? mortería existe, Javier? Sí, yo creo que sí Somos inmortales Sí, además creo que eh, el camino que debemos aprender Es el camino de la muerte y de la resurrección A otro estado, a otra conciencia, a otra situación Pero es, es un ciclo eterno La naturaleza tiene ese ciclo decirte, La naturaleza muere y resucita porque no nosotros? no porque no nuestra conciencia? Bueno, eh, ¿para cuándo volvemos a Egipto? Para ya, Miguel, ya. Sí. Es una necesidad tan, esto hay que hay que ponerlo en marcha ya. ¿Y encontraremos esa respuesta, como dices, entre las arenas de ese país? Yo creo que sí, además, hacer una ruta, que esto no lo ha hecho nadie, pero hacer una ruta napoleónica de Egipto, yo creo que sería una cosa interesantísima. Una idea que apuntamos. No Enhorabuena por el trabajo. El secreto egipcio de Napoleón, Cion, editado por... La esfera de los libros. La esfera de los libros. Nos vemos y que quede prontito. Ya sabes que esta es su casa. En el 87, ¿veniste la primera vez? En el 87, sí, señor. Ha, ha pasado un poco tiempo, Ha pasado ¿no? un poquito de tiempo. Gracias, Javier, te queremos. Hasta pronto, yo también. Espacio en Blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. Con Miguel Blanco. aventuras con Javier Sierra por el desierto con ese personaje, con Napoleón también vivió su experiencia dentro de la pirámide, seguimos viaje hay un nuevo compañero esperando, Lorenzo Fernández que nos va a llevar por diferentes misterios de este planeta escuchad A lo largo de la historia se han sucedido fenómenos extraños... ...que aún permanecen sin respuesta. El misterio de Tunguska... ...el hundimiento del Titanic... ...el tesoro de Oaxac Island... ...son tan solo unos ejemplos. Pero hay más. Desapariciones misteriosas de personas seres que de la nada vuelven a materializarse después de un viaje de cientos de años son las primeras puertas que deseamos abriros esta noche nuestro invitado nos aporta algunas de las claves bueno pues ahí vamos iniciamos el viaje quizá a principio de siglo en Tunguska pues ¿qué ocurrió? Lo que ocurrió no tenemos ni idea de lo que ocurrió ese 30 de junio del año 1980 en Tunguska. Sabemos lo que nos ha llegado hasta el día de hoy, que es muy poco. Concretamente, ese día se produce un fenómeno, eh, no sé si calificarlo de atmosférico, natural, universal. Lo que sí es cierto es que, eh, para que se hagan una idea los oyentes, eh, Tunguska se encuentra en la marisma sur de, de Siberia, al norte de Rusia. Es uno de los lugares más sagrestes. <coughs> que hay en el planeta, incluso eh, se dice que hay una determinada época del año en la que se puede acudir allí, eh, exactamente a este lugar donde supuestamente ocurrió, lo que vamos a contar a continuación, eh, porque es totalmente inaccesible, es un lugar cervático, eh, pero en fin, yendo al, al tema. Lo que sí es cierto es que este 30 de junio en los sismógrafos de medio mundo se, se captó una explosión de dimensiones apocalípticas, según se describió. De hecho, esa gran explosión o esa gran colisión que fue lo que se planteó, lo que se planteó posteriormente, pues eh, permitió que los eh, elementos liberados al aire hicieran que, por ejemplo, en un lugar tan lejano como Londres, la gente pudiera leer el periódico de noche. O, por ejemplo, que en el monte Erebus, eh, concretamente donde <risa> se encuentra el eh, sismógrafo del monte... Eh, a ver, se me ha ido un poco ahora la onda... Sí, de Monte Wilson, Monte Wilson, exactamente Monte Wilson. Pues bien, allí lo que captó que es ese hemisferio oeste captó una colisión tremenda, que fue lo que se planteó en un primer momento, evidentemente, un eh, aerolito, un meteorito que se había estrellado en ese lugar, pero claro, dadas las características de la explosión de la colisión, hablábamos de un meteorito de aproximadamente 500.000 toneladas de peso, es decir, algo verdaderamente enorme, descomunal. Pues bien, volviendo al tema de por qué es tan inaccesible el lugar la primera expedición que acudió a, a Tunguska no lo hizo hasta 14 años más tarde, además comandada por un auténtico erudito, una eminencia científica que era Leonita Kulik, un miembro de la Academia de Ciencias Rusa, que evidentemente cuando fue al lugar, al epicentro de la colisión, lo que esperaba encontrarse es lo que evidentemente debería haber ahí, que era ni más ni menos que un cráter de unas dimensiones impresionantes. Y sin embargo, ahí es donde podemos observar la primera sorpresa. ¿Por qué? Porque en el lugar donde tenía que haber este cráter, lo que había era un digamos un círculo radial de árboles caídos en una misma dirección y en el centro todos los árboles estaban erguidos además con una característica bastante sorprendente y es que en comparación con eh, otros árboles de la misma especie que se encontraban en latitudes lejanas estos habían crecido a un ritmo inusual, algo verdaderamente sorprendente evidentemente o era un meteorito fusionante que se había fusionado con la Tierra o, o nada por el estilo, es decir, eh, no se supo que era verdaderamente lo que había pasado allí Muy curioso además porque parece que explotó, no en la Tierra, sino que estalló arriba en el aire. Claro, ante la falta de pruebas, ante la falta de un meteorito que hubiera hecho este agujero, pues lo que no, se es. planteó es que eh, lo que fuera, fuera lo que fuera, había estallado aproximadamente a unos 6 kilómetros de altura, permitiendo incluso que devastara aproximadamente 2.150 kilómetros cuadrados eh, de selva subártica. Es decir, una explosión con un fuego impresionante. Y sin embargo, no había nada, lo que fuera, había estallado a una altura bastante considerable, sin dejar rastro alguno de su presencia. ¿Qué podía ser? Eh, se ha hablado de un ovni, una nave extraterrestre que cayó y explotó ahí, se hablaba de bombas atómicas en 1908, ¿qué pudo ser lo que explotó o se estrelló en Tunguska? Hipótesis hay muchas. Lo que sí es cierto es que posiblemente la que... Eh, claro, todo depende en este sentido de la posición que tomemos. Por un lado, los amantes de la ufología, evidentemente, se lanzaron a defender la hipótesis de Kazansev, que era eh, un eminente escritor de ciencia ficción que planteó la posibilidad de que se tratara de una nave extraterrestre que poco menos que peleando con otra, pues eh, había conseguido derribarla y la, la nave que había perdido la batalla pues había estrellado provocando lo que era la inmensa deflagración. Pero evidentemente esto no era... No hay restos de esa nave, ¿no? Claro, ahí estamos. Debería de haber quedado algún resto por mínimo que fuera y de esta nave o de lo que fuera no apareció absolutamente nada. También se planteó, incluso hubo teorías... Eh, ...pues yo creo que bastante ridículas... ...como que una nube de, de gas formada... ...por una cantidad de mosquitos tremenda... había explotado en el aire... ...provocando eh, lo que había sido la, la explosión final... ...pero sin embargo, por muchas investigaciones... ...que se han hecho allí... Eh, ...que se han hecho además ya bastante... De, ...sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial... Eh, ...especialmente por co comisiones que... ...que han ido desde países como Italia... ...o Gran Bretaña a investigar in situ... E ...incluso los propios miembros de la serie Expediente X... ...parece ser que también mm -hmm. estuvieron por allí... ...y sin embargo, lo único que sabemos hoy en día es que no sabemos absolutamente nada Miguel, allí pasó algo algo que provocó una colisión un movimiento sísmico planetario a ese nivel y sin embargo restos ningunos la posibilidad de que se tratara de la primera prueba nuclear de la historia pues yo es a la que más me acojo a esa, a esa historia te invitamos a entrar en un mundo único espacio en blanco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 de verano. Lorenzo Fernández nos contaba hasta ahora ese misterio extraño de Tunguska, donde aún no sabemos qué ocurrió, pero quedan todavía muchos más, el Titanic y otros cuantos, pero tendréis que esperar un poquito para averiguarlo y adivinarlo aquí en Radio Nacional de España, en este espacio en blanco. Noticias, una mínima pausa para los servicios informativos de las tres, las dos en las Islas Canarias y regresamos. Hay mucho más misterio esperando aquí en las ondas de Radio Nacional tras la información, como os digo, hablaremos del Titanic y de otros cuantos más, no os lo perdáis, enseguida regresamos aquí a Radio Nacional en el Espacio en Blanco, no os confundáis, no os vayáis que en enseguida estamos aquí. Música Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Pasan unos minutos de las tres, las dos en las Islas Canarias, ya estamos de nuevo en marcha. El sendero de los misterios se vuelve a abrir ante nosotros aquí, en este espacio en blanco especial del verano. Saludos en nombre de todo el equipo, es un placer seguir estando aquí, incluido Gerardo Salinas, que esta noche controla nuestro mágico sonido. Al principio nos visitaba Javier Sierra, con él hicimos uno de sus programas épicos desde las grandes pirámides en Egipto, en ese mismo lugar donde él nos contaba sus aventuras con Napoleón. Eh, luego llegó Lorenzo Fernández, con él también hicimos otro programa épico de esos que dicen que van a pasar a la historia, que se van a estudiar, que se están estudiando ya en las universidades. Fue desde la Casa de las Caras de Belmes, donde una extraña presencia nos inundó a todos. Con él seguimos en esta segunda parte, eh, nos hablaba de Tunguska, el titán y, y otros tesoros seguramente de los templarios nos esperan, ahí seguimos con él. de ese misterio que sigue estando ahí ¿verdad? sigue estando ahí sí. hay otro eh, acerca del Titanic increíble la historia que cuentas ¿no? no me digas que puede llegar a ser así hombre lo que eh... sabemos es que el Titanic teóricamente eh, se estrelló contra tropezó con un iceberg que había por ahí perdido y se hundió yo Miguel más que teóricamente diría supuestamente bien ¿cuál es la historia que tú cuentas? pues yo planteo otra posibilidad <risa> y, y no es ni más ni menos que pues, la posibilidad de que el Titanic no fuera hundido por un iceberg Y es muy probable, es muy probable. El Titanic, para que los oyentes se eh, hagan un marco de situación, eh, se hunde la noche del 15 de abril del año 1912. Esa, bueno, pues era el, el conocido como buque insumergible, un, un barco que según decían los miembros del pasaje, pues ni Dios mismo podía hundirlo. Y parece ser que Dios se mosqueó y a los cinco días lo mandó a pique. Dios tiene esas cosas. Dios sí, sí de vez en cuando parece que sí. Lo que sí es cierto es que fue una de las catástrofes, eh, por lo menos eh, al nivel de la Primera Segunda Guerra Mundial, eh, me refiero en cuanto a repercusión en los medios de comunicación. Eh, fue algo verdaderamente sonado, porque claro, estamos hablando de que la White Star, la compañía que en su momento realizó el, el barco, pues eh, volcó todo su esfuerzo a nivel dinerario, tanto como a nivel humano, o sea, de todo tipo. El Titanic, para que sea una idea de los oyentes, era el, el hermano de otros dos barcos, el Britanny y el Olympic. ...que eran básicamente del mismo tamaño... ...sin embargo la diferencia que había entre el Titanic... ...aparte de 35 centímetros... ...con respecto a sus hermanos... ...era el lujo que tenía... ...las maderas utilizadas para decorar el interior... ...eran las maderas más nobles y más caras... ...incluso se decía... ...que en el pasaje de primera clase... ...la grifería era de oro... ...es decir, era un barco absolutamente de lujo... ...para que los oyentes se una idea... ...un detalle que a mí me llamó mucho la atención... ...y es que el pasaje de primera clase... ...lo que eran las habitaciones más lujosas... Eh, ...lo que podía ser la suite de un hotel... Eh, ...valían 4.000 dólares... ...estamos hablando del año 1912... ...4.000 dólares... ...una auténtica barbaridad si lo transpolamos a lo que podía ser... ...en la actualidad... ...y sin embargo la gente lo pagó... ...¿por qué? ...porque consideraban que ese buque era insumergible... ...y que además navegar en eso que en definitiva iba a pasar a la historia... ...como el barco más grande jamás construido por la mano de nombre... ...pues era algo fundamental... ...sin embargo lo que pasó aquella noche... Eh, ...sinceramente yo no sé si me atrevería a calificarlo... De maldición, de mala suerte, porque no sabemos qué fue lo que ocurrió en el sentido de que se dieron todos los condiciona condicionantes posibles para que el Titanic esa noche se fuera a pique. Eh, es curioso porque había un libro además escrito por un novelista no demasiado famoso que daba sí. años antes un montón de datos que tenían coincidían extrañamente con el Titanic, ¿verdad? Con un barco que se, se, se, sí. se hundía en la misma zona más o menos, de las mismas características... Hombre, eh, aquí lo que podemos ver perfectamente es que toda esa historia eh, podemos dividirlo en tres bloques, lo que son los fenómenos paranormales que se dieron, eh, por otro lado lo que fue la, la conspiración pura y dura. Y, y bueno, pues por otro lado lo que es la explicación oficial en el sentido de los fenómenos paranormales sí hay un detalle curioso y es que se dieron las suficientes precogniciones sueños adivinatorios eh, o sueños de lo que iba a pasar en un futuro para que la gente no se subiera en ese barco y en este caso, a, al margen de los sueños que puede ser algo muy subjetivo de gente como por ejemplo el mismísimo JP Morgan que era el dueño de la White Star es decir, el dueño del Titanic que acostumbraba a viajar en todos los barcos que construía ¿quién se explica por qué no montó en el barco que era el emblema de su de su compañía, dicen que fue porque tuvo un sueño sin embargo, lo que sí es constatable porque esto puede ser meramente subjetivo lo que sí es constatable, sin embargo es que en el año 1988 no, 1898 aparece un libro de un escritor bastante mediocre un escritor norteamericano pues que hasta ese momento había pasado sin pena ni gloria y que escribe un libro que se llama Futility este hombre se llama Morgan Robertson pues bien, la descripción que hace en su libro de lo que acontecerá 14 años más tarde, es decir, la noche del 15 de abril de 1912 es impresionante entre otras cosas porque el protagonista de este libro, Futility, se llama Titán etimológicamente es lo mismo que Titanic en segundo lugar porque el Titanic desplazaba un tonelaje de 70.000 eh, kilos aproximadamente 66.000 eran los que desplazaba el Titán también eh, los, eh, el pasaje que iba en el Titanic era de 2.150 personas aproximadamente variaba en 50 personas arriba abajo Pero lo que llama la atención es que encima el Titanic salía de Southampton, igual que el Titán, se hundía en un lugar de Terranova a 600 millas de la costa americana, exactamente igual que el Titán, tenía tres hélices, exactamente igual que el Titán, y la diferencia de fallecidos variaba en 50-100 personas. es decir Y chocaba también contra un iceberg, ¿verdad? Y chocaba también, que es posiblemente la parte más importante, y es que el hundimiento se producía precisamente a raíz del choque con un iceberg. Y esto se escribe 14 años antes. Has hablado de cuestiones parapsicológicas Hay más datos, ¿verdad? Hay más datos, a mí es la parte que yo desconocía totalmente Y que más me sorprendió Porque existe la posibilidad de que el Titanic eh, fuera hundido Directamente ¿Hundido? Que, Sí, que esa noche evidentemente existió un iceberg porque fue visto por parte del pasaje, por parte de la tripulación. Pero posiblemente no fue lo que provocó el hundimiento. del Titanic siempre se ha esgrimido eh, a raíz de las fotografías que, entre otros, sacaron el equipo de investigación del Discovery Channel cuando bajaron en el año eh, 1986, a esos 4 milímetros de profundidad, pues eh, esgrimían que el barco había sido partido en varias partes. Concretamente, en el fondo del mar se encontraba en tres partes. Sin embargo, eso había sido por las corrientes marinas que el barco se había desplazado de un lado a otro, o los trozos de ese barco. Sin embargo, lo que sí es cierto es que el barco se partió en dos. Pero posiblemente no porque chocara con un iceberg, posiblemente fue porque se ve perfectamente como el barco en un momento determinado, al llenarse los correspondientes departamentos estancos del barco, evidentemente cede, es decir, se parten dos y esa parte que está llena de agua se va para el fondo. Sin embargo, la otra queda a flote, hasta tal punto que se queda totalmente vertical sobre el agua y es cuando se hunde. Eso puede ser lo que provocará esa célebre fractura en el barco de aproximadamente 40 metros, decían que tenía sin embargo lo que sí se descubre a raíz de la investigación que realiza este equipo de, del Discovery Channel, como te digo es precisamente que bajo la línea de flotación había cinco círculos bastante curiosos es decir, cinco círculos de aproximadamente 25 centímetros de, de diámetro y, con, y según decían con que solo uno de ellos hubiera estado por encima de la línea de flotación el Titanic jamás se hubiera hundido ya yeah. ¿Círculos provocados por qué? Eso es lo que no sabemos lo, lo que está claro es que si lo ha provocado un un iceberg, es un iceberg tremendamente inteligente porque sabe dónde tiene que hacer los círculos y además tiene que llevar unas tornas perfectas, pues casi casi tecnología láser para poder hacer esos círculos. ¿Qué es lo que se plantea? Precisamente a raíz de, del juicio que se celebró eh, en Londres después del hundimiento con los pocos supervivientes que había habido de la catástrofe, uno de ellos, un estibador de carga y descarga llamado Frank Petritt, eh, afirmó ...que él durante muchísimo tiempo, antes de que el barco zarpara de San Santón... Eh, ...había estado cargando material dinerario, es decir... ...había estado cargando lingotes de plata, de oro... ...y que nadie sabía para qué para, para qué iban a, a Norteamérica y, y quién se los iba a quedar. Esto lo sabremos posiblemente en el año 2012... ...cuando el Banco de Inglaterra decida levantar los precintos que hay... ...sobre los manuscritos que contienen la información con respecto a este asunto. Lo que se plantea, Miguel, es un detalle bastante curioso... ...y es el hecho de que el Titanic llevara ese material dinerario como pago a material bélico para Estados Unidos no hay que olvidar que estamos hablando de, de abril del año 1912 es decir, falta muy poco para que comience la primera guerra mundial y por supuesto la primera guerra mundial no empieza de un día para otro se van amontonando las suficientes cosas y causas para que ésta se produzca entre otras cosas, pues eh, lo que se plantea es eso ¿no? que, que el Titanic llevara ese material para pagar material bélico ¿A quién no interesaba que eso llegara a, a su puerto de destino? Pues yo me imagino que algún alemán que otro no le interesaba nada. Que se plantee la posibilidad de que fuera hundido exteriormente o, o interiormente, según las conclusiones a las que han llegado después de investigar estos pequeños agujeritos, se supone que fue una bomba de, eh, pues de, de gran potencia que se encontraba en los departamentos estancos, que además... ¿A una bomba que estaba dentro del mismo barco? Exactamente, dentro del mismo barco con un detalle muy curioso, que se colocó en el único lugar en el único lugar del barco en el que, es, que quedarían totalmente sellados los suficientes departamentos estancos para que el Titanic se hundiera. Además, se hundió en el sitio exacto para que el Titanic se fuera a 4.000 metros de profundidad. En cualquier otro lugar seguramente no se hubiera ido a tanta profundidad, lo que hubiera permitido que se hubiera podido investigar la causa del hundimiento. Sin embargo, el que lo hizo, si efectivamente existió alguien que puso esa bomba, o que conspiró en ese sentido para hundir el Titanic, el que lo hizo sabía perfectamente dónde lo hacía y sabía que con la tecnología de la época tenían que pasar, al menos, como es el caso, 70 años, para que pudiera bajar un equipo de investigación y supiera las causas reales que hundieron el Titanic. Curioso. 2012 es el año en el que se van a destapar esos prescientos y podremos tener más datos. Seguramente en el 2012 sabremos que ese material iba precisamente a pagar material bélico a Estados Unidos en, eh, en vista de la, de la guerra que se avecinaba. Misterios de este planeta nuestro. Otro otro misterio, vale la razón, es una isla misteriosa que hay en Canadá. En Canadá. La isla de las Ocas, Bueno, de las Ocas de los Robles. de, lo, ah, Robles, sí, de los Robles, es verdad. De los Robles. La isla de los Robles. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué ocurre? Tampoco sabemos lo que pasa allí. ¿Podrías que... haber dado explicación? Porque no te das simplemente no, datos, ¿verdad? No, hombre, tú sabes <coughs> perfectamente. Además, me conoces ya hace bastante tiempo. Y, bueno, pues un periodista lo que intenta es aportar datos, documentación, para que los demás intenten llegar a conclusiones. No voy a pontificar, aunque por supuesto tengo mis ideas. Pero no es mi función. No. Lo que sí es cierto es que en esta isla desde el verano del año 1795 eh, se inició una búsqueda impresionante a la caza de un tesoro, así tal y como suena. Y lo iniciaron varios jóvenes, Anthony Bau, Daniel McGillis y John Smith, eh, dos eh, tres jóvenes que habitaban en la localidad de Chester, esto se encuentra en el Golfo de Mahón, en lo que es Nueva Escocia y estos jóvenes pues yo creo que intentaban pues, siempre cuando unos jóvenes un poco más idealista no intentaban localizar esos grandes tesoros esos precios que supuestamente habían dejado allí bucaneros como henry morgan o william kit ellos no sabían que ya había un tesoro quizá por las leyendas o los datos que había claro era la leyenda y además de hecho yo creo que en torno a la leyenda siempre tiene que haber alguien que protege ese lugar y en este caso nadie se atrevía a ir a okland a la isla de los robles precisamente porque se suponía que por la noche se veían unas extrañas luminarias que recorrían las playas ...también decían que se veían unos extraños perros negros de gran tamaño... ...e incluso todos los eh, habitantes de Chester recordaban como eh, ...tiempo atrás una expedición de, de gente aguerrida... De, ...de pescadores que acudió a la isla a, para buscar a un joven que se había perdido... ...pues recordaban todavía cómo de aquella expedición no volvió absolutamente nadie... ...habían desaparecido todos, entonces nadie se aventuraba... ...salvo estos jóvenes que quizás dado su carácter idealista y sobre todo valiente... ...decidieron acudir al lugar... Pues bien, eh, pateando por la isla en la parte occidental, se encontraron con un eh, claro en el terreno en el que se veía un roble ya bastante viejo y con una rama partida. Esta rama estaba tapando un agujero en el suelo. Ellos creyeron que eso era una señal allí tenía que haber algo y rápidamente se pusieron a hacer eh, pues las labores de, de excavación, al llegar a los 3 metros empezaron a encontrar una serie de plataformas extrañas de, de troncos y de unas losas que además alguien las había desplazado desde un río cercano llamado Gold River que ya era de por sí un nombre bastante indicativo, el río del oro uh -huh. y siguieron excavando emocionados, a los 6 metros encontraron eh, la misma troncada una plataforma de troncos eh, con las mismas losas y en esta ocasión también había un material similar a la fibra de coco no hubiera sido, estaba intentando ocultar o al menos poner las trabas suficientes... ...para que los que fueran a excavar eh, no lo tuvieran tan fácil... ...o al menos fue lo que interpretaron los jóvenes... ...lo que pasa es que les cayó la noche y acudieron a la ciudad de, de Chester... ...al día siguiente, pues de, tejiendo ya un plan de ataque... ...decidieron comentarlo a los mayores, a, a padres, a amigos, familiares... ...y estos rápidamente les dijeron que no, que aunque a no fuera ...no fueran, evidentemente la tradición decía que lo mejor era no acudir por este lugar y pasaron 10 años diez años hasta que volvieron de nuevo en este tiempo John Smith eh, se dedicó eh, con la ayuda de un filántropo llamado Sidley Nins a comprar toda la parte occidental de la isla compró absolutamente todo las excavaciones ya más preparados con la tecnología de la época un tanto más avanzada iniciaron de nuevo las labores de, de prospección y a los 30 metros de profundidad encontraron lo que podía ser la primera clave que les indicaba que allí había algo escondido ni más ni menos que una losa de pórfido pero no es eso, el pórfido? Una... El pórfido es un mineral, que es uno de los grandes misterios también de este caso. Porque el pórfido, para que los oyentes se hagan una idea de lo que estamos hablando, eh, no se encuentra en toda Norteamérica. Es decir, el pórfido, y más ese pórfido en concreto que se encontró, que además estaba grabado en su totalidad con unos extraños caracteres, eh, solo se encontraba en las minas de Jebel Docan. Es decir, estamos hablando de la costa este del Mar Rojo. Egipto. En Egipto. ¿Quién demonios había llevado esa losa de porfido a ese lugar? La había dejado a 30 metros de profundidad y encima con unos extraños símbolos grabados en su superficie. Pues aunque parezca mentira, este objeto pasó a ser como el, el más banal y, y olvidadizo de los que se podían encontrar y de hecho eh, se colocó detrás de una chimenea que John Smith eh, se había hecho en la casa que se había construido además en, en Ocaísla. No se retomó de nuevo el tema de la losa de Pórfido hasta que en una exposición realizada 50 años más tarde en Halifax, Eh, precisamente para sacar fondos para continuar con las prospecciones pues eh, una persona curiosa llamada Barry Fell, que además era el presidente de la sociedad epigráfica internacional es decir, una persona, eh, un erudito en lo que eh, a lenguas muertas y antiguos dialestos se, se conoce pues eh, evidentemente vio aquello y él interpretó que se trataba de una extraña letanía que podía tener unos 3.000, 4.000 años y que además podía pertenecer a, a un eh, culto religioso ortodoxo Eh, evidentemente esto despertó ya el, el interés por parte de, de los buscadores de tesoros, porque ¿qué hacía eso allí? Hubo también otra explicación que decía, eh, me parece que era 10 pasos más abajo, 2 millones de libras imagínate la fiebre del oro que se montó en aquel momento sin embargo, lo que sí es cierto es que por muchas investigaciones que se han hecho, por muchas expediciones que han ido allí, que han gastado muchísimo dinero la Triton Alliance Company, la Truro Company la expedición Oslo, es decir expediciones que han ido pasando desde el año 1810 hasta casi el 1971 ...no han conseguido absolutamente nada... ...el pozo siempre les vence... ...¿por qué?... ...porque está considerado... ...la caja de caudales... ...más importante del planeta... ...es un sistema de irrigación... ...que no permite... ...eh... ...excavar... ...a más de 40 metros... ...porque en el momento en el que... ...abandonan la labor... ...por el espacio de unos minutos... ...el agua vuelve a subir hasta los 10 metros... Eh, ...algo inexplicable... ...sin embargo lo que sí descubrieron... ...es que... ...una playa cercana a Smith Cove... ...parece ser que alguien se había tomado la molestia... ...de hacer una especie de red de alcantarillado... ...de ahí es el sistema de irrigación. Una red de alcantarillado que comunicaba esta playa con el fondo del pozo De tal forma que en el momento en el que subía la marea, el agua del pozo también subía ¿Qué querían esconder allí? ¿Quién había hecho esa obra tan faraónica? Posiblemente tendríamos que irnos a la antigüedad no tan lejana Y hablar de unos caballeros que en su momento custodiaron uno de los mayores tesoros físicos y espirituales de la cristiandad y de la humanidad Los caballeros templarios ¿Qué tienen que ver con esta historia? Quizá que su tesoro estuviera por ahí Hombre, lo que está claro es que en el momento en el que Felipe IV, rey de Francia, más conocido como el Hermoso, aunque decían que era bastante feo, pues eh, decidió cargarse la, la orden templaria eh, en el año 1327, me parece que fue. Pues bien, decidió hacer esto precisamente con el ánimo de, de quedarse con el tesoro, con esas grandes arcas que supuestamente tenían los templarios, en las que incluso se encontraban varios de los objetos sagrados del Templo de Salomón, como era la propia Mesa o el Arca de la Alianza, es decir, sabía perfectamente lo que buscaba. Sin embargo, se quedó con su ozo, nunca mejor dicho en un pozo, porque no se supo absolutamente nada de este tesoro. Se plantea la posibilidad, y yo creo que es bastante interesante, nunca por la historia ortodoxa, más bien por esos historiadores apócrifos que quizás de vez en cuando tendríamos que atenderlos un poquito más... Eh que estuviera directamente relacionado la orden templaria con la construcción del pozo. Y posiblemente, si alguien estaba preparado para llevar a cabo esta obra faraónica, como te digo, eran los templarios. ¿En qué se ve esto? Pues no tenemos que haya una figura tan sumamente desconocida, a pesar de que 500 años en la historia, es decir, antes de ayer, como es la de Cristóbal Colón. Hay que pensar que todas las representaciones que nos han llegado... ...de Cristóbal Colón y de sus naves hasta hasta el día de hoy... ...nos muestran, eh, pues, eh, eh, la pinta la niña de Santa María... ...con unas grandes velas en las que portan una enorme cruz roja. ¿Qué cruz es esa? La cruz templaria. Pues bien, ¿qué mejor modo, si uno sabía dónde iba... ...porque yo creo que pocas dudas quedan... Colón sabía dónde iba. ...de que Colón sabía dónde iba? Eh, pues yo creo que qué mejor forma que para intentar... ...congraciarnos con los habitantes de ese nuevo mundo para presentarnos de una forma no hostil y que sepan que somos amigos, que mostrar unos emblemas que ellos ya conocían. Es decir, la cruz en playa. De hecho, hay otra historia bastante curiosa, y es que, eh, yendo a la losa de Pórfido y a los extraños símbolos que tiene, que se, bueno, se pudieron traducir. Se pudieron traducir, además, después de que muchísima gente se ha calentado la cabeza en todo el mundo, lo ha podido traducir un español. ¿Sí? Eh, Juan Jesús Vallejo es un auténtico experto sobre todo en lenguas bereberes, en dialectos eh, pues como el tamací, el amací, el tifinag, todos ellos del, del norte de Mauritania al sur de Marruecos, zona que tú conoces muy bien. Pues bien, estos clanes verberes parece ser, puesto que esta escritura así lo dice, eh, que dejaron dejaban escrito en material perecedero eh, sólo lo que ellos querían y para que quien ellos querían descubriera el, el mensaje. Pues bien, en este caso la traducción viene a decir algo así. Como antes, unidos rezamos. Antiguamente el Padre jamás le castigó. Nueve, de todas formas, custodian la herencia, mi Dios. Son cosas curiosas, son cosas curiosas porque, por ejemplo, según nos dice el historiador Franco Guillermo de Tiro, pues parece ser que nueve fueron los caballeros que fundaron la orden de los caballeros pobres y del templo de Salomón, es decir, los templarios. Ya tenemos ahí una pista. ¿Y qué demonios hace eso? Ahí vuelvo a repetir. Un dialecto a ver, a ver con una letanía tan extraña que parece ser, hace referencia a unos caballeros que supuestamente jamás pisaron América, pero que sin embargo las pruebas que se están recabando pues parecen que contradicen esta hipótesis. Está sugiriendo un poco que los templarios llegaron a América, llegaron a esa isla y en esa isla puede estar enterrado ese tesoro fabuloso que dicen de los templarios. Es muy probable, Miguel, es muy probable que si alguien quería ocultar algo, eh, pues qué mejor que irte a una isla perdida en pues eso, en, en el quinto pino, no, decir, bueno, pues allí que nadie lo va a buscar. Y por si acaso alguien viene, vamos a hacerlo bien, vamos a hacer una caja de caudales que jamás nadie pueda nadie pueda oradar. Eh, fíjate hasta qué punto es la situación que lo que ha sido las labores de prospección del pozo para intentar hallar ese tesoro, han muerto ya seis personas. Había, y... había una leyenda que hablaba ¿Sí? de que Sí, sí, sí, sí. Hay una leyenda que dice que en el momento en el que muera la séptima persona, eh, el pozo desvelará su secreto, pero evidentemente nadie quiere ser el séptimo. Eh, ahora no se está haciendo nada, entonces si sois la sigue estando ahí el tesoro sigue estando oculto. Hay investigadores privados, eh, gente pues que con su, los medios que tienen están intentando continuar la, la labor de, de excavación en el pozo, pero es muy difícil. Date cuenta que en el momento en el que se llena de agua, aquello se desploma, está lleno de lodo, y sin embargo, los que más cerca llegaron fueron los miembros de la Triton Alliance Company, que en el año 1971 eh, llegaron hasta los 63 metros, y si mal no recuerdo. Incluso metieron varios submarinistas el pozo es bastante grande, y una cámara. Decían que a través de esta cámara habían conseguido observar cómo había tres cofres apoyados como una especie de repisa antes de llegar al fondo, y una mano incorrupta. ¿Una sí, mano incorrupta? Una mano incorrupta. <coughs> Sin embargo, de esta grabación no se ha sabido absolutamente nada, no se ha visto nada. Es decir, es un rumor que ellos afirman tener, pero que de momento nadie lo ha visto. Eh, antes de pasar a la segunda parte con fuegos que queman incluso a los seres humanos, hay un relato de un individuo que andaba eh, en medio de Nueva York, pero que no pertenecía a ese tiempo. ¿Qué pasó? Es un, ¿Y qué caso, un caso bastante curioso de lo que puede ser eh, pues eh, bueno tú sabes bien Miguel que eh, en la actualidad cada año la, la Guardia Civil eh, pues eh, recibe muchísimas denuncias de desapariciones extrañas que además los expedientes eh, que abren estos casos siempre portan un membrete pues tan desagradable como desastroso como es el de desapariciones de alta extrañeza son gente que no aparece nunca o que si aparecen por lo general suelen aparecer eh, fallecidos, suelen aparecer muertos pues bien, si esto es raro Eh, me refiero en el sentido de que no suelen ser casos resueltos Más raro es que aparezca alguien Y que nadie sepa de dónde viene Ni quién es, ni nada por el estilo Lo que sí es cierto es que el caso al que hacen mención El de Rudolf Frens, concretamente En el año 1950 eh, En mitad de la quinta avenida de Nueva York Que es posiblemente uno de los lugares más transitados del planeta Aparece un personaje En mitad de la calle Que porta eh, unas vestimentas curiosas unas vestimentas... ¿Qué fecha estamos hablando? Estamos hablando del año 1950 pues esta persona lleva unos ropajes viejos son ropas viejas antiguas antiguas, exactamente es lo que quiero decir son antiguas pero no viejas, no están descuidadas es decir, es casi como si acabaran de salir de la tienda pero en otro siglo el hombre parece ser, según decían los testigos estaba despistado en mitad de la calle no sabía a qué le rodeaban ni sabía, por supuesto, no sabía tampoco lo que se le venía encima porque murió atropellado por un coche instante después pues bien, en ese momento se inicia la búsqueda de, de este hombre y sobre todo por saber quién era el único documento que llevaba era una pequeña tarjeta y, y varias monedas también pertenecientes eh, a, al siglo anterior, al siglo XIX en la que ponía, el nombre era Rudolf Fens eh, las investigaciones se iniciaron, intentaron dilucidar de quién se trataba quién era este hombre y sin embargo tan solo llegaron a un listín telefónico del año 1934 en el que se hacía referencia a un tal Rudolf Fens Jr. pues bien, evidentemente la investigación... ...se lanzó hacia esa nueva vía... ...y cuando acudieron al lugar tan solo quedaba... ...la mujer del ya fallecido Rodolfo Jr... ...que le recordó a los diferentes investigadores... ...que acudieron al lugar... ...que sí, que efectivamente eh, su marido... Eh, ...desde muy pequeño pues casi casi se quedó sin padre... ...porque su, su padre tenía un vicio... ...de los pocos que tenía que ir a salir por la tarde... ...a pasear por el campo para fumarse un cigarro... ...entre todas las cosas porque no quería que su mujer... ...le viera fumar... ...el hombre eh, salió a dar ese último paseo... ...en el año 1876... Desde ese momento no se volvió a saber nada. ¿Cuál sería la sorpresa, tanto de investigadores como como de familiares, de, del mismísimo Rudolf Fens, cuando miraron los eh, listines de desaparecidos del año 1876 y te imaginas quién venía, Miguel? Rudolf Fens. Estás diciendo que un tipo de 1870 desaparece de su época y aparece en 1950, casi 100 años después, en mitad de Nueva York. Si Misteriosamente. Nos, si nos atenemos a lo que nos... Eh, cuentan las crónicas a los datos que hay sobre este caso que además está muy bien documentado, no tenemos más remedio que rendirnos ante la evidencia y, y decir que esa persona efectivamente... Pasó a través de un agujero de gusano De una puerta eh, eh, Tridimensional, cuatridimensional O como fuera, pero lo cierto es que esta persona Desapareció de su época y apareció 70 años Más tarde, en mitad de la quinta avenida ne Neorquina. Curioso, hay muchos más misterios De los que queremos, ¿verdad? Te voy a tener que emplazar Para que vengas al programa, que es programa en otra ocasión Porque hay muchas más cosas que nos debes de contar, ¿vale? Muy bien. Pero intentamos aprovechar el tiempo Y en la segunda introducción, más misterios que queremos Tratar esta noche con Lorenzo Fernando Nuestro invitado, después de esa introducción, vamos con ello y más misteriosos fuegos que lo llenan todo devorando hasta la carne humana hombres que se levantan del suelo desafiando la gravedad y objetos imposibles esferas de otro tiempo dibujos de millones de años que muestran otras gentes y otras vidas Serán los nuevos datos, los nuevos misterios que ahora queremos desentrañar. Eh, en España también ha habido un caso no hace mucho tiempo, ¿verdad? Tenemos casos en España, pero más que eh, atacar directamente a la persona, eh, atacar objetos físicos. Es decir, hubo un pueblo, por ejemplo, en los años 40, el pueblo almeriense de La Roya, Pues, eh, ...al que acudieron miembros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas... ...que es posiblemente eh, la situación científica más importante que tenemos en nuestro país... ...y salieron pues eh, como alma que lleva el diablo corriendo porque los enseres... Eh, ...los aparatos técnicos que llevaban para medir esos fuegos salían ardiendo. ¿Dónde se inician estos fuegos? Concretamente en un lugar con un nombre tan sonido como era el cortijo de pitango En este lugar eh, los capazos, eh, los trozos eh, de, pues, eh, de, de, por ejemplo, de, de mesas, de madera... Eh, también incluso eh, lo que era el heno, comenzaba a arder inexplicablemente hasta tal punto que provocaba el lógico pánico entre los habitantes de la casa. Yo recuerdo eh, caminando por, eh, por las calles de la Laroya, la gente todavía con, eh, continúa guardando esa memoria viva de unos hechos que provocaban en todas las cosas que en el momento en el que se producían los fuegos las campanas de la iglesia sonaban para advertir a la gente que ayudaran a, a apagarlos. Y no fue ni uno, ni dos, ni tres, fueron muchos cortijos los que los que se quemaron, muchas casas las que se quemaron inexplicablemente ante la incredulidad y el estupor de la ciencia, de los hombres de ciencia y, por supuesto, ante el susto grandísimo de los diferentes miembros de la Benemérita de la Guardia Civil que acudieron allí para intentar tranquilizar a la gente y, sin embargo, estarían ellos bastante más nerviosos. Tenemos un montón de preguntas. No sé si hacerte... Yo creo que será mejor que vuelvas, ¿no? Yo por pues, mí encantado, Miguel. Vale. Eh, así las guardamos para la próxima vez. Muy bien. Eh, casos, eh, hablabas de gente que, que se quema, hay gente también que de repente eh, se levanta por encima de la gravedad sí. y evita. Eh, parece ser que sí, parece ser que sí. Yo desgraciadamente... Yo vine a la India colega que lo hacía. Pues yo desgraciadamente todavía no he encontrado a nadie, pero sin embargo parece ser que hay gente que lo hace, entre otros. Pues posiblemente las evitaciones más famosas eh, habidas en Latinoamérica eran las que correspondían a los brasileño Carlos Mirabelli que fue investigado por, entre otros, los científicos que componían la Academia César el Lumbroso. Era pues la academia más eh, preparada y pues con más prestigio de todo Brasil, la investigación de fenómenos paranormales, entre otras cosas porque estaba exclusivamente formada por científicos, gente totalmente incrédula, y que sin embargo no tuvieron más remedio que rendirse ante la evidencia de los fenómenos paranormales que rodeaban a este personaje. Él ya decía que desde pequeño, trabajando en una tienda de, de zapatos, parece ser... Eh, uno de los primeros sustos que se pudo pegar una de sus eh, clientes ante la mirada también asustada del dueño de, del local fue cómo llegó esta señora, esta buena señora pidiéndole una talla de zapatos él con solo pensarlo parece ser que la caja de zapatos sobrevoló la estancia y fue a caer justo delante de la señora la señora ni se probó los zapatos Adiós, se <risa> pero este fue el comienzo de unos eh, fenómenos paranormales que le acosaron toda la vida o que llevó él yo me imagino que por suerte para él que le acompañaron toda la vida hasta tal punto que él decían que llegaba a materializar ectoplasmas eh, de personas ya fallecidas uno de los casos más célebres que pudo llevar el a cabo, eh, te digo, ante los científicos que le desnudaban totalmente, le ataban a la silla donde se encontraba sentado, le miraban cualquier orificio del cuerpo, y cuando digo cualquier orificio es cualquier orificio para intentar ver que no había ningún fraude, que no escondía absolutamente nada. Pues bien, esta persona era capaz de materializar estos plasmas, eh, pues como por ejemplo el de el de eh, la hija del, del coronel Paolo Serna, una, una niña que había fallecido unos meses antes, y que este coronel, una persona te aseguro que bastante rígida, se puso a llevar como un niño pequeño porque identificaba el rostro, la cara y la voz de la niña en ese ectoplasma que había materializado Carlos Mirabelli no era lo único que hacía, de hecho las levitaciones es posiblemente el fenómeno más famoso que acompañó eh, pues a lo largo de su vida a este a este gran hombre eh, se elevaba, se elevaba ante la mirada de, de cientos de personas que se encontraban a su alrededor y que no podían encontrar una explicación para lo que estaba pasando ¿y no hay explicación? pues si es psicopológico, si es un fenómeno paranormal yo creo que de momento no tiene explicación lo que sí es cierto es que se producía Más cosas, objetos fuera del tiempo. Esto quizá es lo que tenemos más cercano. La gente que nos dedicamos a viajar por ahí, que tenemos esa suerte, lo vamos viendo, lo vamos tocando en diferentes lugares. ¿Dónde has encontrado tus, esos objetos extraños? Y cuéntanos alguno de ellos. Pues hombre, yo creo que uno de los objetos más extraños que yo he encontrado o que he tenido la oportunidad de ver, aunque posiblemente no sea el más preparado para la de ello, que tenemos un egiptólogo estupendo como es Nacho Vares, pero uno de los eh, de las cosas que más me ha llamado la atención y que tú también has podido comprobar es que en esa, esa pequeña galería que hay bajo el templo de Dendera uno de los lugares más fantásticos y mágicos que hay en Egipto pues casi casi hay que descubrirla porque hay que levantar una, una pequeña tapaderita en meterte haciendo auténticas contorsiones laberínticas para llegar a una estancia un poco mayor que se encuentra justo debajo del templo pues bien, con solo caminar unos metros más adelante justo al final ...de ese pasillo que vuelve a decir... ...el sitio más oculto de todos... ...totalmente... Si ...lo hecho a propósito, ¿verdad? Yo creo que sí, yo creo que lo hicieron a propósito... ...porque además tú bien sabes que allí no hay luz de ningún tipo... ...o uno lleva una linterna puesta o si no, no ve absolutamente nada... ...pues lo que llama la atención, Miguel, y tú has podido comprobar... ...es ver cómo hay eh, dos egipcios... Eh, ...perfectamente grabados en, en la piedra... ...con unos objetos bastante grandes en la mano... ...que llama la atención, porque yo juraría que son bombillas... Con, su, con sus filamentos, en fin, uh -huh. lo que hoy en día sería una, una bombilla moderna. Y sin embargo está, pues, hecha hace más de 2.000, 3.000 años de antigüedad. Curios. Ahí hablas también de una esfera extraña. La esfera negra de Ucrania. La esfera negra de Ucrania. Es uno de los misterios más técnicos y que más me ha costado meter en el libro precisamente porque a mí también me ha costado entenderlo. El informe que llegó en primer lugar estaba en ruso, yo no tengo ni idea de ruso, con lo cual tuve que acudir a una persona que me lo tradujera. Y en segundo lugar porque las investigaciones que se realizaron también por parte de la Academia de Ciencias rusa pues eh, fueron bastante específicas y en un lenguaje, una verborrea muy científica. Sin embargo lo que llegaron a la conclusión es que una pequeña bola de, eh, pues de un metal desconocido de un pequeño tamaño que fue encontrada en un estrato arcilloso de aproximadamente 10.000 años de antigüedad no era natural, era artificial. Es decir, había llegado a algún sitio. Sin embargo lo que llamaba la atención es que estaba tan perfectamente pulida que se había tenido que ser manufacturado por alguien quien hizo eso hace 10.000 años más aún cuando tras los respectivos análisis que realizó vuelvo a repetir, la academia de ciencia rusa que no es ninguna tontería llegaron a la conclusión de que al margen de la naturaleza extraterrestre ese objeto podía tener una antigüedad de aproximadamente 500.000 años naturaleza extraterrestre has dicho si, sí. sí, totalmente extraterrestre 500.000 años quién hizo eso hace 500.000 años y dónde quizás lo más importante sea donde lo hicieron en Perú hay un sitio, aparte de las mil enigmas que hay, hay un montón de figuras en Ica, de personajes, eh, pero tiene un montón de figuras extrañas que son las figuras eh, de Ica. Es uno de los mayores enigmas, no, no solo las piedras de este Ica. Sino... Es otro objeto fuera del tiempo, ¿verdad? Claro, estamos hablando de que, por ejemplo, lo que son las célebres arcillas de Ica, eh, que posee en su casa museo el doctor, el doctor eh, Javier Cabrera de Arquea. ...que está considerado pues casi casi como un, un santo apócrifo para los que le gustan estos temas... ...y también un proscrito para la gente de ciencia... ...sin embargo lo que él tiene en su casa y lo que ha ido recopilando en diferentes investigaciones... ...que ha ido realizando eh, en los últimos años, en los últimos 40 años... ...pues eh, llegan, nos llevan a una conclusión bastante curiosa... ...y es que lo que aparece representado en esas piedras y en esas figuras... ...pues por ejemplo son operaciones de pues, a corazón abierto... Eh, el trasplante de órganos pero estamos hablando de hace más de 50.000 años ¿Quién hacía eso? ¿Quién representaba eso hace 50.000 años? ¿Quién creía esto antes de marcharnos? ¿Quién creía extraterrestres que estuvieron aquí entre nosotros y que han dejado unas cuantas pruebas que curiosamente parece que ahora están despertando y ¿Vale? en ese momento de encontrar... Miguel, no sé si, si extraterrestre o terrestre lo que está muy claro es que estaban bastante más evolucionados que nosotros de eso no tengo ninguna duda de hecho, el vestigio está ahí para el que quiera tomarlo la desgracia es que parece ser que la ciencia o la arqueología o la historia prefiere darle un poco de lado a, a estas historias y más concretamente a las figuras de Ica a, a las piedras cuando posiblemente ahí tengamos el verdadero testimonio el verdadero testamento de la humanidad Valentín, ¿cuándo vuelves? cuando quieras, Miguel un montón de misterios, solamente hemos contado unos cuantos, ¿verdad? Sí, Hay muchos cuatro. más todavía. Gracias por haber estado en programa, Gracias por este tiempo de amistad. Espero volver a verte pronto. Ha Mira, sido ha, un... ha sido un... un placer, ha sido un reencuentro bastante agradable. Gracias. <risa> Gracias a ti. Si te gusta el misterio y lo desconocido, tienes una cita con nosotros. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España con Miguel Blanco una cita que aún continúa con algunos misterios después de eso que nos contaba Lorenzo Fernández y nuestros compañeros eh, mucha gente nos habéis eh, preguntado que, que eran esas extrañas líneas que se veían por el cielo en su día convocamos en nuestro estudio a un experto Miguel Jara, eran los chemtrails y esto era lo que nos contaba, un misterio que sigue sin resolver y que preocupa todavía os preocupa mucho a vosotros y a mucha otra gente del planeta, escuchad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 mucha gente nos ha pedido que tratemos el tema de do, dos temas concretos, el de las vacunas y el de los chemtrails. Eh, yo quiero que este es un cercano al programa para que nos vayas tú adicionando un poco en todo esto. Vacunarse sí o no desde tu punto de vista. Muy breve, que vamos a entrar en otros temas.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 bueno, preguntarnos, bueno, no puedo afirmar nada, es realmente difícil con, contrastar todo esto eh, preguntarnos si lo que estamos observando de raro, porque es en eso que decimos muchos, que, que, que está pasando algo raro en los cielos no será esto que esta ingeniería que ya describía en 1996 este este estudio no bueno, es una ciencia, ya digo una ciencia de ciencia entre comillas no porque es peligroso esto de, de jugar con el clima, muy peligroso, ¿no? y sobre todo porque las instituciones siempre empresas que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 ...esta siembra de nubes, por llamarlo de alguna manera... ...pues ocurre en todo el mundo, solo hay que verlos... ...por ejemplo, eh, los, los mapas de, de la NASA, ¿no?... ...a los que se pueden acceder en abierto, digamos, en Internet... no ...podemos ver el, los cielos rayados sospechosamente... Con, las, sí. ...con unas redes trazadas por por aviones... ...que cualquiera levantando la vista puede pueden verlos... ...está ocurriendo en todo el mundo...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 Por ahora terminamos, tras ese tema de los SEMTRAILES, cerramos estas puertas que nos han conducido hasta el más allá, y en seis días una nueva edición del programa estará lista aquí en Radio Nacional. Y os esperamos para seguir juntos este sendero hacia el misterio, mientras disfrutáis de las vacaciones, del trabajo en verano si lo estáis haciendo, y sobre todo de la radio. Será un placer volver a estar juntos aquí en esta sintonía, llenando juntos el espacio en blanco. Mientras tanto, nuestros mejores deseos. Cuidados, nos vemos.